Caballero, que es consejera regional y nos va a dar su mirada, su visión de lo que está pasando en la provincia Cordillera y los aportes que han hecho desde el gobierno central para la provincia.、Eh, bienvenida a los recuerdos con Juan Carlos, la mañana en la radio. Adelante, señora m i l e n k a Caballero, ¿cómo e s t á Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, bienvenida a su radio. ¿Me c o o i n escucha? n comunicación. ¿Me t t r e e c o a a la d Sí, sí, yo la escucho. Adelante nomás, c u é n t e Perfecto. Eh, bueno, gracias por la, la, los minutitos que vamos a estar al aire. Saludar a todos los vecinos de nuestra provincia que están ahí siempre fieles a la radio y de verdad agradecerle la, la, la instancia. Chiquillo, esto es super corto porque igual estamos en otra conferencia, pero contarle a la gente de San José de May porque estamos muy contentos desde el gobierno regional. Se aprobó el día a m é r c o l e s de esta semana. La compra de tres nuevas ambulancias que nos van a ayudar y van a seguir, van a avanzar en, en igualdad y en, en territorialidad para、eh, enfrentar la crisis. Así que, tremendo aporte del Gobierno Regional para San José de Maipo y para 15 comunas más. Esas 15 comunas van a ser beneficiadas con diferentes cantidades de ambulancias en toda la región metropolitana. La mayoría de ellas son municipios de zonas rurales. Y, zona, y, y comunas que por lo demás estaban con mucho déficit, que no, no había, no tenían ni siquiera algunas ambulancias para enfrentar esta, esta crisis.、Eh, comentarle además que desde el gobierno regional hemos hecho un aporte de casi 10 mil millones de pesos que va a ser transferencia a los municipios para、eh, apoyo a la gente de salud en la atención primaria, lo que son insumos básicos.、Eh, Y eso va a ser administrado desde las corporaciones de salud, de las de la desde las municipalidades que, tenga, que no tengan esas corporaciones. Y decirles que hemos intentado, nuestro presupuesto de la región tampoco es tan grande, pero hemos intentado poder ir solucionando algunos pequeños avances.、Eh, así es también que se van a liberar los mil millones que habíamos ofrecido hace un par de meses atrás para las pymes, las microempresas que están sin poder trabajar, que son las empresas chiquititas, no tan grandes como. Los grandes anuncios que se han hecho. Nosotros vamos a los que son chiquititos, a los que son empresas familiares, los que no han podido trabajar, los que son día a día. Así que desde Corpo van a, a instalar también ese proyecto y ese proyecto para la región. Para ayudar a la gente que más lo necesita, que no. Lo, no lo estamos pasando bien. La señora Rebeca González le manda un saludo. s a l u d o a la señora Melenca Caballero. Muchas gracias por la gestión que está haciendo. Aproveche d preguntarle qué cosas tenemos para Puente Alto desde el gobierno central, ya que estamos muy complicados los pymes. Ya lo respondió, pero ahí yo le, le, le digo lo que dijo en vivo ella. Sí, gracias.、Pues. Eh, bueno, vamos a intentar, ya lo d e c i m o s vamos a hacer dos líneas nuevas de trabajo a través de la c o r f o Una que ya estaba comenzando, no, pero por todo e l t e m a se había detenido, el tema del apoyo a las p y m e、eh, s El otro es un proyecto que se va a armar el, el primero de abril, que va a comenzar. Hay que estar, ojo ahí, al www.corpo.cl, apoyo a tu p y m e también, www.、Eh, porque ahí van a empezar a aparecer todos los llamados para poder postular.、Eh, la idea es que sean. Eh, empresas que son más bien familiares, empresas chiquitas, no las empresas gigantes que uno está acostumbrado y que conocen, por lo demás tienen muchas e p a l d a Aquí estamos hablando de las empresas chiquitas que se han visto afectadas de no poder trabajar desde el estallido social y después con la crisis sanitaria, humanitaria que estamos viviendo a nivel país y a nivel global. Luis, eh, perdón, eh, Luis Salino le manda un saludo y dice: si en alguna página él lo puede seguir porque es PYME y está muy. Preocupado porque han bajado mucho las ventas y usted está publicando habitualmente esta información. ¿Queré su red, por favor? Sí, lo voy a publicar、eh, en t o d o c a s o desde mi f a c e b o o k tal cual, m i l e n k a Caballero, pero además pueden, publicar,、eh, pueden buscar en www.corco.cl, w www,、eh, eh, w w、eh, a p o y o m i p i m e c l que también es, está en el otro portal. Y el otro que se puede meter es, es directamente al w w w m i n i s t e r i o e c o n o m i a c l que también aparecen varios de los llamados que se van a hacer y que son a nivel、eh, de la región. Y para Puente a l t o bueno, contarles que hace un par de meses atrás tuvimos la posibilidad, aparte de estos recursos, más de 650 millones de pesos que se le van a, a entregar a, a la comuna de Puente a l t o para inyectarla en salud primaria. Desde el gobierno regional,、eh, decirle s que también hemos aprobado la flota nueva de ambulancias. Son 13 ambulancias nuevas para la comuna de Puente Alto, donde van a sacar las que están en,、eh, ya con vida útil, que van para afuera. Vamos a hacer 8 que son de transfer,、eh, traslado de pasajeros, que son las básicas, un poco mejoradas, y algunas que son para、eh, personas con movilidad reducida, que son unas ambulancias especiales que tienen. Eh, Instrumentos especiales que vienen、eh, con, con una complejidad distinta.、Eh, así que estamos súper contentos. Ese ha sido un, pro, un proyecto bien interesante. Desgraciadamente, como son tantas, no existe un proveedor en Chile que las pueda entregar todas juntas. Así que estamos apurando, apurando para que puedan llegar lo más rápido que se pueda y también ayudar a enfrentar esta crisis que nos tiene、eh, bien colapsado en términos de salud. El llamado principal es, y para que la gente lo entienda, Eh, el gobierno central y las autoridades estamos siendo llamados a quedarse en su casa, a no salir. Y desde los municipios avanzar en poder dar、eh, cobertura desde y hacia domiciliaria.、Eh, creo que lo más importante es quedarse en la casa en estos minutos porque todavía no tenemos el t i p de la enfermedad. Por cierto, va a ser muy golpeada, producto de que no hemos tenido políticas. Desde el Ministerio de Salud para controlar el contagio,、eh, bueno, pedirle a los vecinos con a l t a humildad que se están haciendo mucho esfuerzo y todos los esfuerzos suman. Aquí no existe una sola persona ni existe la sola fórmula para salir de esta crisis. Aquí todos vamos a sumar. Y、eh, entender que、eh, desde las comunidades tienen que organizarse, pero no pasar por el tema de, encima de lo que está diciendo salud, porque de verdad. Eh, nosotros tenemos un problema grave y es que todavía ni、no、siquiera llevamos p a r t de la enfermedad y hemos ido avanzando. Puente Alto se ve un salto gigantesco en la cantidad de contagiados. Efectivamente. <coughs> Así que eso.、Pues. Una pregunta、eh... que, que me envió acá Claudio Rojas: pregúntale, a Juan Carlos, ¿cuál u consejera por qué、sí. ¿cuál es su visión a la consejera de por qué Puente Alto está dividido en dos en términos de cuarentena? Si debe haber sido total. Eh, bueno, en mi opinión personal, yo creo que debió ha ser total. Sin embargo, yo no soy experta epidemióloga. Yo creo que hay que dejarle el trabajo a los expertos cuando se, se trata de cosas tan eh, eh, complejas como esto. Por、pues, ejemplo, es una comuna muy grande, es una región. Entonces, tener、eh, esfuerzos especiales a ciertos tramos para poder、eh, ir controlando el acceso, la entrada y la salida de la gente es muy、eh, complicado, es muy difícil. No Tenemos ese personal que va a estar ahí. Yo creo que también la gente lo entienda. Si hay una persona positiva que llega a un consultorio, no solo es la persona que lo recibe, es el turno completo que se va en cuarentena, es el carabinero que controla, es, la, es el uniformado que está en la calle, se va el turno entero. Entonces, vamos a tener un, un nivel de cantidad de gente que va a estar en cuarentena,、eh, nos da, no da para más. Yo había r estado en c a n t a d a q u e h u b i e e s s i d o、eh, y e s o lo pedimos cuando partió todo esto, que fuera una cuarentena total. Desgraciadamente no se pudo y es lo que tenemos, es lo que tenemos y hay que tirar con los güeyes que hay nomás. Así que vamos a respetar la cuarentena que tenemos en estos minutos en concierto, que es parcial.、Eh, yo creo que en algún minuto va a terminar de, de ser total. Y, y vamos a. e s aquí? Espérenme un minuto porque me estoy bajando del auto. y a no, no se preocupe, q u í estamos conversando con la consejera regional.